a ti te digo, levántate. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración, a esta fiesta. Es un gusto poder estar compartiendo con todos ustedes de esta Pascua juvenil. Queremos escuchar a la juventud de Squintla. Queremos escuchar a los jóvenes que disfrutan de Jesucristo. Fuertes los aplausos para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores porque en esta tarde nos gozamos, nos alegramos de poder compartir con todos ustedes de este gozo, de esta alegría que nos da la resurrección del Señor. Muchísimas gracias a todos los que sintonizan los medios de comunicación en las diferentes plataformas de Facebook, los que nos acompañan desde sus casas. Sabemos que quisieran estar acá, sabemos que quisieran estar acá dando gritos de júbilo pero la pandemia todavía no nos lo permite, la pandemia todavía no nos deja, pero para nosotros que estamos acá con esa alegría, con ese gozo, porque estamos celebrando la resurrección de Jesús, eso es el sentido Así de es. la Pascua. Así es, joven, levántate, ¡hey! Escríbele a un tu amigo, a un tu compañero de la escuela, del colegio, escríbele y dile hoy, hoy estamos celebrando la décima Pascua Juvenil, así que animémonos juntos a iniciar esta Pascua, Pedro. Así es, queremos pedirles a todos los jóvenes y a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión, compartan lo más que puedan con el amigo, con el vecino, con la novia, con el novio, porque esto tiene que llegar a toda la juventud de la diócesis de Escuintla, a más jóvenes, incluso ahora con las redes sociales podemos hasta a nivel internacional y que sepan que los jóvenes de Escuintla son jóvenes alegres y que viven con gozo la Pascua. Así es, siguen nuestras transmisiones por las páginas de Católico Escuintleco y Pastoral Juvenil. Acompáñanos en esta celebración de Jesús ha resucitado. Así Vamos. es, y todo esto pues gracias a la organización, a la colaboración de muchísimas personas, pero principalmente a ese equipo base de jóvenes de la Pastoral Juvenil de Catedral de Escuintla. Ellos han realizado con mucho esfuerzo, con mucho amor, con mucha dedicación, Esto para que todos podamos disfrutar, para que todos lo podamos vivir, para que todos podamos alegrarnos de esta resurrección. Vamos a tener tres días de actividades, tres días en la que vamos a compartir con todos ustedes en sus casas, donde quiera que se encuentren este gozo, porque la tumba está vacía, Jesús resucitó. Así es, jóvenes, de las cinco regiones que conforman nuestra diócesis de Escuintla, Tiquizate, Guanagazapa, todos chicos, comenten en las redes que nos están escuchando, están conectados a nuestras redes y nos esperan, así que tenemos un montón de sorpresas para todos ustedes. Efectivamente, queremos que ustedes también puedan interactuar con nosotros a través de Facebook, escriba su comentario. Escriba su saludo, escriba de dónde es, de dónde nos acompaña, de dónde sintoniza esta Pascua Juvenil. Queremos saber, los jóvenes de toda la diócesis, de dónde nos acompañan. Escriba su saludo, escriba un comentario, escriba que viva Cristo, que viva el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es, Pedro, claro. Y por eso esperamos que todos ustedes comenten que nos están sintonizando, que están escuchando los los programas o los segmentos que nosotros vamos a tener el día de hoy. Así es, tenemos un programa especial preparado para todos ustedes, un programa en donde no solamente vamos a divertirnos, sino también nos vamos a llenar de la palabra de Dios, nos vamos a llenar de manera espiritual. Ya el Papa San Juan Pablo II decía en todas las jornadas mundiales de la juventud, jóvenes, no llenar. Tengan miedo, no tengan miedo de seguir a Jesucristo, es la mejor decisión que pueden tomar en sus vidas. Desde jóvenes, seguir a Cristo, aunque cueste, aunque el mundo hoy en día nos ofrezca tantas cosas, aunque Satanás nos ponga tantas pruebas, tantas dificultades, seguir a Jesús es lo mejor. Así es, Pedro, Jesús, Jesús ha resucitado y te invita a ti, joven, Jesús te invita a ti a que vivamos esta décima Pascua juvenil de una manera virtual, sin embargo, muy amena. Esta Pascua es para ti, así que vívela y goza la joven. Así es, entonces recuerden que nos pueden seguir a través de las páginas de Facebook de Pastoral Juvenil de Squintlan, de Católico Squintleco. Escriba su saludo, escriba de dónde es, dónde está sintonizando esta décima Pascua juvenil con el lema Joven, a ti te digo, levántate. ¿Y dónde están los jóvenes que nos Vamos acompañan ver, hoy acá? ¡Ánimo! Esa alegría, ese gozo que solo Cristo resucitado nos puede dar. Así es, estamos súper súper animados, así que le damos la bienvenida a nuestra a nuestros puntos y así que tú, Pedro, inicia. Iniciamos muy bien. Sabemos que toda actividad tiene que ir acompañada de la presencia de Dios porque sin Dios no somos nada. Y entonces quiero invitar en este momento al joven Bryan Álvarez que nos acompañe para que pueda dirigirnos esa oración para que podamos dar inicio de esta manera con esta décima Pascua juvenil. Muy bien, Muy buenas noches, tengan cada uno de los presentes, los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Pido que de manera, donde quiera que estén, eh, nos pongamos en presencia de Dios en los que estamos aquí, eh, nos pongamos de pie y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, gracias por esta noche, por este día que nos regalaste, por esta jornada. Gracias Padre, porque hoy estamos aquí, estamos aquí en esta transmisión Llevándoles el mensaje a aquellos jóvenes que nos sintonizan desde sus hogares. Tal vez ellos quisieran estar reunidos, danzando, alabándonos del Señor Jesucristo. Pero hoy, hoy estamos aquí. Llevando esta transmisión a sus hogares de una manera virtual. Debido a la pandemia que está atacando el país. Una pandemia que sin duda vino a cambiar bastantes vidas. Vino a cambiar tal vez nuestras metas que tal vez teníamos programadas. Pero hoy estamos aquí, dándole gracias porque tenemos salud, tenemos vida. Hoy te pido, joven, que estás ahí sintonizando esta transmisión, te pido que me acompañes en esta oración, pidiendo por aquellas personas que han muerto a causa de esta pandemia, que han muerto, que dejaron familias, que dejaron sus trabajos, familias que están, familias que necesitan, de ese abrazo, de ese ser que se ha ido yo te pido que tú le des fortaleza mi Jesús Dios Todopoderoso dale fortaleza a cada una de estas familias a estos jóvenes que también han muerto niños, jóvenes, adultos, ancianos han partido también te pido pide por esa persona que tal vez está hospitalizada que está pidiendo sanidad está pidiendo sanidad de su cuerpo, que lo necesita, que está luchando esa batalla para vencer ese virus. Yo te pido que pidas por estas personas, tal vez no sea tu familiar, y si lo es, pide por esa persona para esa sanidad. Que sane su cuerpo, pero sobre todo sane su alma, sane su espíritu, Señor. Hoy te pido que descienda el Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, desciende sobre cada uno de nosotros y, Bendice nuestras vidas, hoy joven quiero dirigirme a ti, para que abras tu corazón, abre tu corazón a Jesús, que Él está vivo, a un Jesús vivo, a un Jesús resucitado, a un Jesús que quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu hogar, quiere cambiar a tu familia, quieres que Él cambie tu vida, quieres que Él cambie tu corazón, si has estado llevando una vida desordenada, sin la presencia de Dios, hoy es el momento que para que tú vivas esta Pascua juvenil con tu familia, con tus hermanos, invita a tus amigos a poder vivir esta transmisión en la cual queremos dejar ese mensaje, ese mensaje de palabra, palabra de vida eterna que solo tiene nuestro Señor Jesucristo. Si quieres que él transforme tu vida, abre tu corazón. Abre tu corazón a él en donde quiera que estés. Este es el momento de decirle, "Aquí estoy, Jesús." Toma mi vida y hazla de nuevo, transformame, transforma en un joven nuevo, en un joven renovado. Gracias Padre por esta noche, que nos permites estar aquí reunidos llevando esta transmisión a aquellos jóvenes, en sus parroquias, comunidades, aldeas en donde nos sintonizan. Yo te pido que vivan este encuentro de una manera íntima, de una manera íntima contigo Jesús. Nos unimos a esta oración que tú nos enseñaste. Y decimos, «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, Madre Santísima, tú que también eres una sierva de nuestro Señor, que dijiste «Sí» a la voluntad del Padre»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 Amén. Démosle fuertes, fuertes palmas a abrazos. Dios. Muy bien. Gracias a todos. De verdad, qué, qué bonito es estar en la presencia de Dios. Qué hermoso es sentir la presencia de Dios. Y de verdad, a través de esta oración, se puede sentir ya la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Queremos agradecer a todas las personas que ya están en sintonía de las diferentes páginas en Facebook. De verdad, de todo corazón, muchas gracias. Queremos comentarles, pues, que yo me siento muy feliz de poder compartir con todos ustedes de esta Pascua juvenil, hasta más patojo me siento. Y para mí es un gustazo poder acompañar a Señor Roxana. Mi nombre es Pedro Castellanos y es un gusto poder estar con todos ustedes. Acá tenemos algunos mensajes, Señor Roxana. ¿Le parece que leamos algunos? Claro que sí, Pedro. A ver, de aquí tenemos el de Lourdes Chévez, y nos dice, aquí estamos presentes también. Dice, toda la pastoral juvenil de La Ferro está presente. Muy bien. También desde La Ceiba, La Ceiba también está presente. Elik Byron Oliva, saludos, Elik. Que viva Cristo, dicen por acá la parroquia San Juan Pablo II, presente también en esta Pascua Juvenil. ¡Ey! Nos saludan acá desde San Vicente Pacaya. Nuestros hermanos de San Vicente, muchos saludos. ¡Que viva Cristo! Jesús ha resucitado. ¡Aleluya! Dicen por acá. También nos acompañan desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Un saludo para todos por allá. También de Parroquia San Cristóbal Mártir, de Palín Escuintla, la Pastoral Juvenil. Hey, gracias por escribirnos, sigan escribiendo. También nos acompañan desde la Parroquia del Puerto de San José. La Pastoral Juvenil de masagua está presente también en esta Pascua Juvenil. Saludos. Y asimismo tenemos muchas personas que nos están acompañando. También aquí dice Selvin Valenzuela, de parroquia Nuestra Señora de Candelaria Mazagua. También desde la parroquia San Pablo Apóstol, en la zona 3, también nos sintonizan Saludos a todos por allá. ¡Qué alegría! Y también nos acompañan desde la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Zona 2 y Zona 5. Zona 2. ¡Qué bendición para toda la juventud de Escuintla que nos acompaña! Jóvenes, de verdad es un gustazo poder estar con todos ustedes. Seguimos entonces con el programa, señor Roxana. Sí, vamos a dar paso a las palabras de bienvenida por un miembro del equipo de base catedral. Así que recibámoslo con un fuerte aplauso. Muy buenas noches a cada uno de ustedes jóvenes que nos sintonizan por las diferentes páginas de Facebook, a todas esas personas que nos están siguiendo a través de este en vivo, jóvenes de las diferentes parroquias de las regiones de nuestra diócesis de Escuintla, en nombre de la Pastoral Juvenil de Catedral, queremos darle la más cordial bienvenida a esta décima Pascua Juvenil. Sabemos que muchos quisieran estar con nosotros esta noche acá compartiendo un Lastimosamente no podemos juntar a tantas personas debido a la pandemia que el mundo está viviendo actualmente. Pero ese no es motivo por el cual nosotros tenemos que estar tristes. Más bien debemos de demostrar a través de este continente digital que nuestra fe sigue viva. Y que juntos a través conectados de estos en transmisiones podamos decir, joven a ti te digo levántate. Muchísimas gracias, y de verdad, nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a todos los que se acaban de unir a esta transmisión. Queremos compartir con todos ustedes la alegría de esta décima pascua juvenil diocesana. Joven, a ti te digo, ¡Levántate! levántate. Así que, qué alegría, qué gozo, y se me viene a la mente, se me viene a la mente en este momento... Que muchas veces los jóvenes son criticados, le dicen a los jóvenes, es que ustedes no pueden, es que ustedes no saben hacer nada. Pero hay una cosa muy importante, la juventud de Cristo siempre ha demostrado que sí puede, que sí sabe. Y que cuando se lo proponen, lo pueden hacer. Y el más claro ejemplo es que cuando Cristo estaba en la cruz, el único hombre, que estaba al pie de la cruz junto a la virgen maría era san juan el más joven de todos valiente porque los jóvenes son valientes los jóvenes son luchadores los jóvenes no le temen a nada y de verdad pedimos a dios pedimos al espíritu santo que bendiga a cada joven donde quiera que esté en este momento y para que puedan darse cuenta que no es necesario consumir drogas ni beber alcohol para ser felices. El único que da la felicidad verdadera se llama Cristo Jesús. Así es, Pedro. Nada de drogas, nada de alcoholismo, porque eso no es permitido. Así que te animo a ti, joven, únete a esta actividad que es realmente para ti. Y para seguir dando paso a nuestros puntos, vamos a y al ingreso de las banderas Ah, no, al ingreso de la cruz simbólica de nuestra Pascua Juvenil por miembros del equipo base de Catedrales Cuintla. Así que aplausos. escuchen en del mundo esta cruz esta cruz no representa muerte esta cruz representa salvación porque fuimos salvados por jesús que dio su vida pero también al tercer día resucitó entre los muertos y es por eso que celebramos de esta pascua juvenil así es así que vamos a seguir con nuestro programa y vamos a dar el ingreso de las banderas de las cinco regiones que conforman nuestra diócesis de escuintla donde está el ánimo ahí están las banderas blanco rojo azul verde Y Amarillo, que representa toda la juventud de la diócesis de Escuintla. ¡Que vivan los jóvenes de Escuintla! ¡Que vivan los jóvenes de Cristo! ¡Que viva el Rey de Reyes y Señor de Señores! la juventud es nuestra alegría joven, a ti te digo, levántate. Acá está presente toda la juventud escuintla, toda aquella juventud católica, toda la juventud que sigue a Cristo, toda aquella juventud que sabe que que necesita del Rey que sabe que necesita de Cristo acá está representada toda la juventud de la diócesis y de Escuintla y seguimos con esta fiesta seguimos con esta alegría seguimos con este gozo porque Cristo ha resucitado y nos vamos a ir preparando también para algo especial porque vamos a tener la procesión de Jesús resucitado los jóvenes se han preparado han hecho un anda muy bonita Han hecho un anda, un anda muy preciosa En donde está Cristo resucitado Victorioso Vencedor Con poder En donde todos podamos gritar Esa palabra que se repite durante toda la Pascua Aleluya Aleluya Cristo ha resucitado Y nos vamos a ir preparando para poder ver En imágenes Esa procesión En donde Cristo resucitado Con su resurrección Le ha dicho No al pecado No a la muerte No al sufrimiento No a las drogas No al consumismo Jóvenes No tengan miedo De seguir a Cristo Porque San Pablo lo dice Si Cristo no hubiera resucitado Vana sería nuestra fe Y por eso estamos acá Gozosos de celebrar A Jesús Jesús que ha resucitado de entre los muertos. Así es, Pedro, así que el sepulcro está vacío, Jesús ha resucitado, y te llama a ti joven, recibamos a la procesión de Jesús resucitado con un fuerte aplauso, ¡que viva Jesús! Ahí en su casa donde usted está, denle un aplauso a Cristo que ha resucitado Su mejor aplauso, su mejor grito para Él Porque ha sido levantado de entre los muertos Y por eso es que estamos acá creyendo en Cristo resucitado Para el Rey de Reyes, el Señor de señores. Hoy por la pandemia nos han limitado tantas cosas, pero nuestra fe sigue intacta. Nuestra fe sigue avanzando. Nuestra fe sigue creciendo. Porque nosotros somos testigos de la resurrección del Señor. Somos testigos de ese poder de Jesucristo. Somos testigos de la gloria de Dios Padre, a través de la resurrección de Jesús. De, de su casa disfrute de donde usted se encuentre este momento esto es histórico esto es algo de verdad histórico porque cristo ha resucitado y hoy tenemos esa dicha acá en el departamento de escuintla a través de las diferentes parroquias a través de los diferentes municipios a través de los diferentes grupos juveniles el poder festejar aquel que resucitó Aquel que está vivo ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscan de entre los muertos al que ha resucitado? ¿Por qué buscan de entre los muertos? Si Él dejó el sepulcro vacío La tumba está vacía No hay nadie en la tumba Porque Él ha resucitado Y por eso es que le damos la gloria a Él Por siempre y para siempre ¡Feliz Pascua juvenil! ¡Feliz Pascua jóvenes! ¡Feliz Pascua 2021 mil ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Para aquel que está vivo, porque los aplausos son para él. Los aplausos son para él. Toda la gloria es para él, porque ha resucitado. ¡Qué maravilloso es poder compartir de esta fiesta de esta pascua juvenil y seguimos nosotros acá recibiendo muchísimos muchísimos mensajes y de verdad que es de mucha alegría poder expresar y compartir cada uno de estos mensajes nos escriben también desde el municipio de la Gomera fuerte el aplauso para los hermanos allá en la Gomera y algo que es muy bonito también señor Roxana es que la Pascua también está siendo vista, no solo por jóvenes, sino también por todo el pueblo de squintla todo el pueblo católico. Así es, así es, así es Pedro, así que vamos a seguir leyendo algunos comentarios, que viva Jesús, que viva ha resucitado, así nos cuenta Natalie Mejía, también tenemos a Richard González, saludos desde la parroquia desde la parroquia Nuestra Señora de Candelaria masagua ¡muy bien! Y Dice, así tenemos más mensajes, más sí, mensajes. Sí, muchos mensajes, y tenemos a Anderson Reyes, ¡que viva Cristo! ¡que viva la Pascua Juvenil! De la familia Reyes García, o sea que están conectados viendo en familia, ¡eso es de alabarse! Así, Así es, sí. tenemos muchas personas conectadas, más de 237 personas que están conectadas en esta noche para poder celebrar, para poder festejar. Yo durante esta semana tuve la dicha de poder observar todos los videos que los jóvenes compartieron en las redes sociales. y Yo decía, la juventud sigue estando con esa fuerza, con ese amor, con ese amor con esa creatividad y me daba gusto, me hizo recordar también cuando yo pertenecí a aquel grupo juvenil, con esa alegría, con ese entusiasmo y queremos saber también si alguien nos puede escribir ahí en los comentarios ¿a cuántas Pascuas ha asistido? porque esta es la décima Pascua, desde el 2011 tenemos nosotros esta actividad queremos que nos escriba también en los comentarios ¿a cuántas Pascuas ha asistido? Si usted recuerda aquella Pascua que marcó su vida, aquella Pascua donde Jesús tocó su corazón, aquella Pascua donde su vida cambió por completo, porque Cristo puede transformar las vidas. Entonces, escriba, ¿a qué Pascua asistió? ¿Cuántas Pascuas tuvo usted la dicha de poder asistir y compartir con todos los jóvenes de su parroquia? Sí, así es. Así que, sigamos con los saludos. Saludos desde Iztapa. Iztapa está presente en esta transmisión. Muy y bien. es Pascua Juveniles. Toda la diócesis presente, incluso por acá nos escribían personas desde la capital de la República de Guatemala. Quiere decir que la Pascua trasciende, va más allá. Y ese es el objetivo que podamos llevar a todos juntos la resurrección, el gozo y la alegría de esta Pascua juvenil. Así es, Pedrito. Y, Pedro, quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú ya te sabes nuestro himno? Estuve escuchando. Y a mí me encanta la letra del himno de la Pascua. Queremos escucharlo hoy también, ¿verdad? Sí, claro que sí lo queremos escuchar. Y así que vamos a seguir con nuestro programa y vamos a tener algo súper alegre la presentación del himno de la décima Pascua Juvenil. A ver, ¿quién quiere escucharlo? Joven, a ti te digo, levántate. Este himno fue creado e, e, y es interpretado por el grupo musical Mi Fe Band. Así que chicos, con esa energía, con ese ánimo, recibamos con un aplauso a nuestro himno de esta Pascua Juvenil 2021. Nuestra Pascua virtual, pero sí se logró nuestra Pascua. Así es, y antes de que los jóvenes puedan ya tener su participación, tenemos ya un comentario desde la parroquia Santa Cruz de Chiquimulía, Santa Rosa. ¡Que viva Santa Rosa! Hasta Chiquimulía, Santa Rosa está llegando también esta Pascua juvenil. Y natalie Mejía también nos escribe que ella estuvo en la primera Pascua juvenil cuando se entregó la cruz y participó en unas cinco Pascuas y para ella quedó eso en su corazón porque le ha hecho vivir con un Jesús resucitado por siempre. Y esa es la alegría. alegría. Dios te bendiga, Natalie Qué alegría. Y Andrea nos comenta, Andrea Pérez. Saludos desde la filial de San Andrés Apóstol. Estamos presentes en familia. Y es que esta Pascua... La podemos vivir en familia La estamos viviendo en familia Y eso es lo importante Porque también los jóvenes Pueden acercar a sus papás A vivir este gozo, esta alegría De la resurrección del Señor También nos sintonizan desde San Andrés Ozuna Miren, démosle un fuerte aplauso un fuerte aplauso a, a los jóvenes De San Andrés Ozuna Que pertenecen a la parroquia De Siquinalá Muy bien, estamos listos con los jóvenes Para que nos presenten el himno de la décima Pascua Juvenil ¡Eso chicos! ¡Aplausos chicos! ¡Aplausos chicos! Vi vive con aleluia grito de júbilo! ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! ¡Miren! ¡Hay creatividad! ¡Hay es una talento! Fiesta, ¡Es una fiesta, Pedro! Y es increíble porque el Espíritu Santo derrama dones y carismas en los jóvenes también. Y eso es lo más lindo. Y agradecemos también al Grupo de Alabanza Mi Fe Band. Donde quiera que ellos se encuentren, pues, gracias por ese himno. Gracias por esa interpretación. Un aplauso también para ellos. Y también para ellos. Porque sé que Pedro. nos están escuchando. Sí. Y déjame contarte, Pedro, que mañana, mañana podremos disfrutar de este himno en vivo, así que mañana nos van a acompañar acá, así que no se pueden perder esta transmisión. Yo no ¿Por no ¿Qué páginas, puedo. Pedro? ¿Por qué páginas? Católico Escuintleco, recuerden, páginas de Católico Escuintleco y la página también de la Pastoral Juvenil de Escuintla. Y también les comento que este evento está siendo sintonizado y transmitido por Radio Católica 97.1 FM. Gracias también a la Radio Católica por ese apoyo. Pues también... A mí me entra un poquito de curiosidad. No sé si a ti, Pedro, pero a mí me entra un poquito de curiosidad. ¿Dónde irá a ser la próxima Pascua juvenil? A ver. Bueno, ¿lo quieren saber? ¿De verdad? ¿Lo quieren saber? Sigan nuestra misa este domingo. Este domingo sigan nuestra transmisión. Sí. Sigan sí. la misa. Hay un pajarito, un pajarito nos contará que en esa misa se dirá dónde se llevará a cabo la siguiente Pascua Juvenil. Estoy ansioso por saberlo. Creo que vamos a tener que sintonizar la misa para poder saber hacia dónde se va la cruz. Quiénes se van a llevar la cruz ahora también de la Pascua Juvenil. Antes de pasar... ...a lo que el pan de la palabra de Dios... ...pues también tenemos hermanos que nos escriben por acá... ...y dice Andrea Pérez que ha tenido la oportunidad de participar en cinco Pascuas Juveniles... Qué alegría! ¡Qué alegre! ¡Qué, Qué bendición! Y también... ...déjenme contarles que nos acompañan en esta transmisión... ...desde el Grupo Juvenil Espíritu Joven de la Parroquia Santa Ana... ...en el departamento de Chimaltenango... ¡Miren qué alegría! ¡Saludos hasta Chimaltenango! Y así muchos, muchos, muchos nos han escrito a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a todos por seguir esta Pascua Juvenil. Sigamos invitando, sigamos invitando a nuestros amigos, compañeros de estudio, compañeros de universidad. Sigamos invitando a que sigan sintonizando. Esta Pascua es para ustedes ha sido para ustedes lastimosamente el año pasado pues debido a la pandemia no pudimos vivirla amena como lo hemos hecho en pascuas anteriores sin embargo este año lo vamos a hacer de manera virtual y muy amena también y si sí se puede claro que se puede nosotros hemos sido testigos de que pues hemos visto el uso de las plataformas de facebook de whatsapp de instagram Y a través de esta transmisión, incluso usted puede compartir. No le va a quitar ni dos minutos. El poderle dar touch ahí a la pantalla donde dice compartir la transmisión para que llegue a más personas. Compártalo en su muro de Facebook. Compártalo en sus grupos de WhatsApp. Compártalo con sus compañeros de estudio. Compártalo con sus vecinos, con sus amigos, con su familia. Con todos comparta esta transmisión de la décima Pascua Juvenil. Así es, vamos a seguir con los comentarios porque son muchos, pero tenemos que darle paso para saludar y felicidades nos dice Óscar Aldana. Felicidades jóvenes de parte del programa María Música de Dios. Muchas bendiciones, muchas gracias por esa energía que nos que nos que nos nos están mandando, estamos recibiendo esa energía. Saludos a todos los que buscan a Dios. Sigan adelante. ¡Qué motivación! Qué bonito es saber que muchas personas apoyan a los jóvenes, apoyan este tipo de actividades. Muchísimas gracias a todos, de verdad, porque esta es una alegría. Y nos vamos a ir preparando. Nos vamos a ir preparando porque ya viene un momento muy especial Ya hemos visto cómo la creatividad de los jóvenes, la alegría, ese entusiasmo, ese vigor que tiene la juventud, pues está presente. Pero también es necesario recibir la Palabra. Es necesario que podamos alimentarnos de esa Palabra que nos va a nutrir, nos va a llenar. Y sobre todo, como decía San Pablo, que la Palabra llegue como una espada de doble filo, penetre en nuestros corazones para que dé fruto. Entonces, quiero invitar en este momento a nuestro querido Padre Ruperto Marroquín, que nos acompaña también en esta noche. Para mí es un placer y un gustazo poder presentarlo, apoyando siempre a los jóvenes. Padre, bienvenido a esta Pascua. Queremos decirle pues que nos sentimos muy contentos de que usted también acompaña a la juventud católica, de no solo de Squintla, del municipio de Squintla, sino de todos los demás municipios que conforman todo el departamento de Squintla Padre. Gracias por estar acá. El tema es, joven, a ti te digo, levántate. Levántate. 21. Pues eh, hay una alegría muy grande porque están todos ustedes unidos con la juventud de la diócesis de Squintla. Teníamos mucho temor al principio de no poder tener el éxito que realmente ha ido alcanzando hasta este momento la Pascua juvenil. Yo envidiaba, les cuento que envidiaba Arjona Porque vi el éxito que tuvo su concierto. Y dijimos, ¿será posible que nosotros no lo vamos a lograr? Y gracias a ustedes lo estamos logrando. Y qué mejor que para darle la gloria a Jesús resucitado. ¡Que viva Cristo resucitado! Así que como párroco de la de la Catedral de Escuintla de la Parroquia Nuestra Señora de Concepción Anfitriona de esta Pascua Juvenil 2021, también me uno a esa bienvenida a todos ustedes a la participación de nuestro triduo en celebración de la Pascua. Queridos jóvenes, qué noche tan propicia para tratar un tema, un tema dirigido a todos ustedes de manera especial para a todos ustedes, joven, a ti te digo, levántate. Un tema propicio, queridos jóvenes, por un lado, por esta pandemia a la cual nos estamos refiriendo y por la cual estamos realizando de modo virtual esta Pascua. Una pandemia que ha generado tanto dolor. ¿Cuántas personas, incluso amigos que ya han partido de este mundo por esta realidad. Igual cuántas familias también están pasando penas muy grandes. Padres de familia que han perdido su trabajo, jóvenes que han sido despedidos, familias que han truncado sus proyectos y ahora no saben qué hacer. Estamos viviendo una época, pues sí, bastante difícil. También, no sólo ello, la fascinación por el mundo virtual, de alguna manera también tiene que eh, ayudarnos esta Pascua, este encuentro, a despertar de, de esa realidad que muchas veces nos adormece. Pues realmente el mundo virtual crea una sed, ustedes no me dejarán mentir, ¿verdad? Una sed insaciable de escarbar cada vez más, pero no siempre cosas buenas, más bien curiosidades que lejos de alimentar más bien vacían a la juventud y que está creando muchas veces el mal uso de esta de estos medios de esta tecnología, está creando desencanto, está creando frustración, nos hace huir de la realidad y por tanto este tema más que un lema, queridos jóvenes, es un mandato de Jesús. Más que un lema, es un mandato de Jesús. Por tanto, quiero que esta frase joven a ti te digo levántate pues conozcamos cuál es su origen de dónde viene esta frase a quién se dirige esta frase y en qué contexto se ha pronunciado esta frase por tanto tenemos a bien escuchar la narración bíblica a cargo de un joven que Danilo Vázquez va a tener a bien narrarnos el texto bíblico gracias Padre gracias eh, buenas noches a todos buenas noches a los que nos están sincronizando por la página catedral de Escuintla, Católico Escuintleco, la, la página de la Pastoral Juvenil de Catedral. En esta noche, pues, me gustaría narrarles una historia. Una historia que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7 y en los versículos del 11 al 17. Nos cuenta San Lucas que iba Jesús con sus discípulos y con una gran muchedumbre, hacia un pueblo llamado Naim. Resulta que al llegar a este pueblo, se encontró Jesús con que sacaban a enterrar a un muerto. Un muerto que era un joven, hijo único de una viuda, a la que le acompañaba mucha gente de aquel pueblo. Jesús, al ver esto, se conmovió y acercándose a la viuda, le dijo no llores nos cuenta San Lucas que después de esto se acercó Jesús al ataúd y lo tocó quienes lo llevaban se detuvieron Jesús dirigiéndose al muerto le dijo joven a ti te digo levántate de inmediato se incorporó el joven y empezó a hablar Jesús se lo entregó a su madre al ver esto, la muchedumbre empezó a temblar de temor y a alabar a Dios diciendo, un gran profeta ha aparecido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. El rumor se esparció por toda Judea y toda la región vecina. Palabra de Dios. Muy bien, vamos a brindar un fuerte aplauso a Danilo que nos ha hecho una bella narración del texto bíblico. Lo ha asimilado muy bien. Y pues tan importante será ver a detalle todo lo que aconteció y lo que nos narra San Lucas en este pasaje que hoy ilumina nuestra Pascua Juvenil 2021. Y pues Veamos en primer lugar en este texto bíblico el escenario, el escenario que es Naín o Naim, que en aquel tiempo era una, una ciudad grande, hoy según, según datos es una comunidad más pequeña, una comunidad ubicada al norte de Israel, allá donde está Galilea. Era un, Galilea es una zona fértil, Galilea es la zona donde Jesús creció, en esa zona cercana al mar de Galilea. Por tanto, pues es una ciudad fértil, de hecho, eh, Naín quiere decir pradera, praderas verdes. Y pues en aquel pueblo de Naín, fíjense que hay tres cosas que le caracterizan en primer lugar hay un templo que fue construido precisamente donde se cree que allí se realizó el milagro un templo construido por los franciscanos y que pues se, se, se visita no siempre por la situación de conflicto con los árabes en esa zona hay otro dato allí que que caracteriza este pueblo y es que hay ruinas muy antiguas desde antes de jesús Y un tercer dato curioso y es que allí hay unas tumbas muy antiguas de piedra curioso porque está en relación precisamente con lo que nos narra San Lucas en este escenario. Naín, un escenario de encuentro de dos caravanas. Un encuentro que ha hecho que este pueblo quede realmente en la memoria el encuentro de la caravana de Jesús y aquella otra caravana del funeral la caravana de Jesús caravana porque no solo iba Jesús con los apóstoles dice el texto bíblico que le acompañaba una muchedumbre no dice cuántos pero nos imaginamos a Jesús con mucha gente con mucha gente que va animada con mucha gente que va pues sin duda haciendo porras como las hacemos deme una gota deme una E ¿verdad? y así bueno, digámoslo deme una J deme, e, deme una E deme una S deme una U deme una S ¿Qué dicen Jesús, tres veces Jesús, Jesús, Jesús? Muy bien, un aplauso para Jesús. Pues miren que nosotros también andamos en esa caravana. Nosotros también vamos en esa caravana. Porque aquellos que iban en esa caravana iban contentos. Porque iban confiados confiados en que Jesús caminaba con ellos. Y otra característica de esta caravana es que saben a, a qué van, saben a dónde van. No es una caravana que va a la deriva, no es una caravana que va a lo que encuentre, no es una caravana que va perdida, es una caravana que sabe a qué va. Va perdida a una gran misión a una misión muy importante sin duda muchos que acompañaban pues no no todos lo sabían pero iban con Jesús entonces iban confiados a dónde iban y pues bueno en este texto bíblico eh, también nos presenta esa otra caravana la caravana del funeral y realmente la caravana del funeral es una caravana en una total desolación total desolación porque acompañan el funeral de un joven y van acompañando a la madre de este joven viuda y su único hijo su esperanza va a en el ataúd y dice el texto que van tristes, hay una gran desolación y pues también nos dice que es un grupo muy grande, Jesús cuando se encuentra con esa caravana se ha compadecido y ha actuado. No solo los vio pasar, ¿verdad? Pobrecitos, ¿verdad? Dios consuele a esa pobre viuda. No. Es que Jesús sabía que iba. Ellos no iban a la deriva. Y entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? En su corazón misericordioso se acercó a aquella viuda. Y como bien casi no lo dramatizaba Danilo, no llores, la tocó qué gesto realmente tan humano de jesús no llores fíjense que las mujeres en aquel tiempo que ya sabemos que eran muy discriminadas las mujeres pues cuando eran pequeñas su manutención estaba a cargo de sus padres cuando se casaban estaba a cargo de su marido de su esposo y cuando se moría el esposo el hijo mayor era el encargado de la manutención. Entonces, ¿qué esperaba aquella viuda? No había quien. Sin duda la comunidad se tenía que hacer cargo de ella o dedicarse a pedir ayuda, limosna. A mí me trae la memoria también de lo que sucedió en el Calvario cuando la Virgen María murió. También se queda sola Porque ya San José había muerto Y su único hijo está en la cruz Pero Jesús tiene el mismo gesto Tiene el mismo gesto Porque le dice al joven Joven, he ahí a tu madre Madre, he ahí a tu hijo Y dice el texto bíblico Desde aquella hora Eh, Juan se la llevó a su casa de manera que Jesús en la cruz pensó en su madre y pues claro la iglesia se ha hecho cargo de la madre de Jesús un aplauso también a la madre de Jesús queridos jóvenes otro hecho decíamos que Jesús primero se dirigió a la madre, a la viuda. Luego se dirigió al joven, a perdón, al ataúd. Se dirigió al ataúd y dice el texto, lo tocó. Es como enfrentarse claramente con esa realidad, con esa seguridad de ser el hijo de Dios y Señor de la vida. Tocó el ataúd. Y quiero referirme al ataúd, porque hay ataúdes que son de metal, hay ataúdes que son de mármol, hay ataúdes que son de piedra. Yo conozco uno de mármol, vi la tumba de San Francisco de Asís un día y está allí en un sarcófago, hecho así como de piedra o mármol, no sé qué sea, verdad así los enterraban antes. Hay ataúdes de madera como los que conocemos nosotros aquí. Querido joven, ¿cuál es tu realidad existencial? Tú también vas en un ataúd. ¿Cómo está nuestra juventud? ¿No será que también está siendo llevada al sepulcro? ¿Dónde está nuestra juventud? ¿Será que también se ha dormido? ¿Será que también está siendo vendada y llevada al sepulcro? Y tú te preguntarás, bueno, yo, ¿me lo está diciendo a mí? Querido joven, Este es el momento, te invito a discernir, a discernir sobre tu vida. ¿Tu vida está caminando hacia la vida o está caminando hacia la muerte? ¿Tu mundo interior está lleno de vida o tu mundo interior está lleno de oscuridad, de Y de muerte. De confusión. Tus expresiones. Tus expresiones. Generan vida. A los que están a tu alrededor. Generan esperanza. A los que te ven. A los que conviven contigo. Generan esperanza. A los que creen en ti. O al contrario. Generan desencanto y desolación joven en tu vida reina el bien o reina el mal reina el egoísmo o reina el bien para los demás piensa solo en ti mismo y te encierras en tus caprichos y deseos y no abres tu corazón a los demás en tu vida reina la alegría o reina el odio o reina la tristeza o en ti reina el miedo reina el miedo a ser tú mismo, reina el miedo a avanzar, reina el miedo a enfrentar los retos y desafíos Será que tú también te estás dejando llevar al sepulcro? Les cuento que por allá por los años 90 yo estaba terminando la filosofía en el seminario y ya empezando la teología y estaba eh, eh, ap apasionado por conocer el tema del reino de Dios de hecho el concilio vaticano segundo dio un concepto que innovó mucho la teología bueno no es que era nuevo pero pero vino como a renovar la teología porque dio el concepto de iglesia sacramento del reino y entonces el ideal el ideal de paz el ideal de justicia el ideal de amor, de verdad, de respeto a la persona humana estaba pues en gran auge en ese en ese momento porque estábamos en tiempos de tensiones todavía Guatemala no había salido del todo de la situación de guerra que vivimos y en el mundo estaban todavía por eh, superarse los conflictos y tensiones mundiales entre las potencias humanas y las ideologías que imperaban, no olvidemos que Juan Pablo II, el Papa, el San Juan Pablo II intervino mucho y muy eficazmente, pero era un tiempo así, entonces me encontré con un libro, fíjense, y no solo un libro, varios libros que hablaban de la muerte de las utopías. Y dije yo, bueno, ¿y eso de qué se trata? Si yo ando buscando y ansioso por conocer el reino los valores del reino saben también por qué porque en el primer encuentro de pastoral juvenil a nivel nacional primero bueno era segundo primero para mí primero en el que yo participaba todavía en tiempos de, de miedo y de conflicto participé en dos encuentros pero el primero vinieron del selam de guatemala de, de, de colombia vinieron del se del selam a dirigir este encuentro que tenía como como lema jóvenes constructores de la civilización del amor ah, ya estaba pero muy encantado y pues era el lema que dirigía la, la pastoral juvenil en toda américa latina jóvenes constructores de la civilización del amor y me voy encontrando con esos libros que decían la muerte de las utopías utopía Topos quiere decir, palabra griega quiere decir lugar, un utopía, un topo lugar, un negación, lugar que no existe, que no existe en la realidad, pero que sí existe en los sueños y en los ideales de quien busca un futuro mejor. En los ideales, en la mente, en los sueños de quien no está conforme con la realidad de muerte, de dolor, de injusticia, de límites que pone el mundo al pecado. Entonces la utopía es es son esos sueños por un futuro, por una realidad mejor. Para ponerlo más sencillo, cuando uno tiene hambre, ¿en qué piensa? ¿Verdad? Cuando uno tiene hambre, se imagina una pizza grande. Porque yo digo porque ustedes jóvenes ¿no? Se imagina una pizza grande, cinco carne doble queso, ¿verdad? O se imagina un plato... Lo digo porque te entra en hambre. Se imagina un plato con pollo campero, papas fritas, etcétera ¿Verdad? Yo me imagino unos mariscos con una mimojarra frita. Entonces... Cuando uno tiene necesidad, uno se imagina un mundo distinto. Uno quiere alcanzar ese anhelo que del cual siente necesidad. Y así debe ser. Sin embargo, queridos jóvenes, así como la, la utopía es soñar con un mundo perfecto, el reino de Dios es es la gran utopía de la iglesia les decía que aquella caravana de Jesús no iba desorientada, no iba a la deriva aquella caravana iba hacia la conquista de lo que en el corazón de Jesús hay a la conquista de lo que Jesús prometía para ellos porque aquella gente que le acompañaba era gente que tenía necesidad era gente que muchos de ellos parecían de quebranto de salud era gente que llegaba porque tenía enfermos poseídos mucha gente que se acercaba a Jesús era porque veían que él les aceptaba les les perdonaba Porque Él los acogía en su corazón, sea cual sea, su realidad, su pasado, su historia. Aquella gente que acompañaba a Jesús, pues, era gente con gran necesidad y que Jesús venía a responder plenamente a lo que ellos anhelaban. Por eso iban felices, por eso iban contentos. Dios, Dios. Ha escuchado a su pueblo, así como dice la Virgen María. La Virgen María es expresión de esa gran utopía cuando recita su cántico del Magnífico. Ha destronado a los poderosos y enalteció a los humildes. A los ricos los despidió sin nada y exaltó a los pobres y humildes. La Virgen María en su canto del Magnífico, como también Zacarías en su canto del Benedictus, también están rebosantes porque el Señor se ha bajado y ha venido a responder a lo que tanto anhelaban. Así que caminar en la caravana de Jesús es unirse a esos grandes sueños, a esos grandes sueños, Anhelos. Pero ustedes no me dejarán mentir, queridos jóvenes, ustedes no me dejarán mentir que hoy los sueños ya casi no existen. Y si existen, son muy débiles, que al primer obstáculo retroceden. Hay esa realidad hoy en el joven posmoderno que quiere esquivar los retos y si los retos son difíciles, retroceden y ya no luchan. Tenemos pues ideales muchas veces muy débiles. Así pues, el joven o el hombre actual, porque no solo el joven, je, hablo de joven porque los destinatarios primeros son los jóvenes, pero ja los adultos también estamos inmersos en esta realidad posmoderna esta realidad que ha adormecido, ha adormecido ese espíritu de dinamismo, ha adormecido esa capacidad de soñar, esa esta sociedad actual que brinda todo lo necesario para, para que uno no piense, para que uno no reaccione. Es increíble porque hoy los medios que nosotros a los que tenemos acceso, ¿eh? los medios pues nos dan y nos dan y nos dan y nos dan, es como que nos están como que nos están dando de comer, pero no nos alimentan, sino que al contrario crean vacíos. El hombre al hombre de hoy se le droga se le droga con una vida irreal de lujo y comodidad se le droga con distracciones con, dis, con distracciones placenteras y adictivas se le abastece se le abastece sin reglas, sin límites se le abastece con el alcohol se le abastece con la con la droga se le abastece con el hedonismo sin límites llega la semana santa y aquí nuestra costa es sumamente es sumamente inundada de toda esa propaganda cuando uno comienza la autopista en esos tiempos o tiempos de verano todo es consumismo de este tipo de, de, de de este tipo de, de cosas como es el alcohol como es la droga igualmente con los placeres sexuales por tanto ante esta realidad no esperemos grandes líderes humanistas como mahatma gandhi que luchó por la libertad y por el derecho de su gente no esperemos líderes como martin luther king él logró que se aún a su propia vida eh, a, a cambio de su vida logró que se respetaran los derechos de su raza en Estados Unidos no esperemos personajes como San Juan Pablo II que con esa sabiduría y con esa fortaleza supo afrontar los retos de su tiempo y logró cambios que nadie se imaginaba, en el mundo, en el mundo social. Así, no esperemos tampoco entonces vocaciones y opciones hacia una vida de valores irrevocables. Al contrario, hoy nos divertimos con personajes, con personajes. que en realidad no existen ¿dónde están los verdaderos personajes joven? ¿cuál es tu ataúd? hay un ataúd hay un ataúd que te tiene amortajado ¿qué realidad te tiene amorfinado, vendado amortajado o quien te tiene doblegado a morir a tu originalidad a ti mismo a tus más profundos sentimientos que está haciendo morir tus potencias que este está debilitando tus fuerzas tus capacidades tu capacidad creativa y luchadora que te arrastra al sepulcro Y no te das cuenta que hay una viuda desconsolada y desamparada. Que no te das cuenta que hay tantas lágrimas a tu alrededor. Lágrimas de niños despojados de dignidad. Lágrimas de familias que no tienen los medios para poder sobrevivir lágrimas de tanto dolor que muchas veces provocamos por dejarnos morir que no te das cuenta que todo se hunde si tú no despiertas jesús afrontó el mal jesús afrontó la realidad de dolor Y Jesús no solo tocó el férretro Le dijo al joven Joven, a ti te mando, levántate Escucha esa voz Escucha esa voz poderosa Que viene con la autoridad divina deja que esa voz haga un clic en tu vida y encienda tu corazón encienda todas tus capacidades encienda todo ese estado racional y emocional que necesitas para liberarte de las cadenas que necesitas para quitarte esas vendas que te llevan amortajado ¿Qué necesitas para incorporarte, como dice el texto bíblico, y ponerte también, ubicarte en la nueva caravana? Se acabó el funeral, así que todos a su casa, porque se acabó, no, a su casa no. Ahora entonces todos vengan, se hizo más grande la caravana, ya no hubo dos caravanas. Ya hubo una sola, porque así lo dice el texto, hasta temblaban de emoción. Dios ha sido grande con nosotros, Dios ha visitado a su pueblo, los humildes. Los que iban llorando, ahora no caben de la emoción. Únete a la caravana de Jesús Jesús. Deja que esa voz te despierte y que active tu ser. Active tu vida en esta etapa clave. No dejes que los que manejan el mundo de hoy con sus ideologías, con sus pretensiones consumistas, no dejes que te lleven. Amortajado. No dejes que te lleven al sepulcro Levántate Y entonces Habrá un cambio Habrá un hombre nuevo Entonces Tendremos Juventud viva Tendremos juventud activa Tendremos juventud Despierta No dormida despierta que afronta que intuye las realidades y que no se deja vendar por nadie que viva la pastoral juvenil que vivan nuestros jóvenes un aplauso a nuestra pastoral juvenil a la caravana de Jesús que viva Cristo resucitado hay una frase que yo me memoricé cuando era joven, fíjense una frase que me memoricé del Papa Pablo VI y que dice para nuestra verdadera liberación todo hombre necesita de una profunda conversión a fin de que llegue el reino de justicia de amor y de paz Y decía el Papa No habrá continente nuevo Sin hombres nuevos Miren esa frase La tengo todavía presente Se las dije de memoria ¿eh? Esa me la sé ¿Verdad? Entonces Joven a ti te digo Levántate Sueña Despierta Únete a la caravana de Jesús Y miren que Tenemos a dos grandes ejemplos nosotros A quienes queremos mucho La Santísima Virgen María La Virgen María no fue egoísta Ella no pensó egoístamente En su proyecto que ya estaba definido Ni siquiera pensó En las consecuencias que podía tener Semejante respuesta a Dios. Aquel sí de la Virgen María era un sí inspirado, porque su cántico del Magnificat nos expresa que ella era una mujer despierta, una mujer que daba un sí no en nombre personal nada más, en nombre de su pueblo. Y otro personaje que el Papa Francisco nos pone como ejemplo y que cabalmente en su mensaje por las vocaciones el Papa desarrolla tres temas, tres puntos en su mensaje que, que dirigió para este domingo que pasó de la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones. El primer punto en su mensaje sobre San José era hombre de los sueños porque también a él le dijo el Señor levántate también a él le dijo levántate toma al niño y ponte en camino porque Herodes busca al niño para matarlo se levantó y actuó también a él le dijo levántate son y bueno el papá desarrolla otros puntos ¿verdad? como es la alegría del servicio y y el valor de la fidelidad son tres puntos que el Papa desarrolla en su mensaje por la paz joven a ti te digo levántate un aplauso a Cristo resucitado ¡Aplausos! espero que este tema te ayude espero que este tema pues nos renueve y que esa voz de Jesús siga resonando así que a seguir la fiesta de la Pascua Juvenil. ¡Qué dicha! ¡Qué alegría el poder escuchar este mensaje, Padre! Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Yo creo que en nombre de todos los que escuchamos este mensaje, gracias. Porque es importante que nosotros también podamos identificar a veces cuáles son aquellas cosas que también nos matan poco a poco. Y hoy, pues, ese mensaje, recordando el texto bíblico de la viuda de Naím, en donde Jesús tiene compasión y misericordia de esta mujer pero sobre todo a veces nosotros también nos vemos reflejados en ese joven y a veces también estamos reflejados en la pobre madre y en toda la gente que iba acompañando este entierro perdemos esperanzas, perdemos sueños tenemos miedo, incertidumbre, dolor pero hoy el Señor nos ha venido a decir a través de la voz del Padre Ruperto levántate porque sí se puede y se puede porque aquel que está vivo aquel que resucitó por eso estamos aquí y Él nos enseña que con amor, con esfuerzo, con dedicación podemos luchar siempre haciéndolo todo en el nombre de Jesús así que un fuerte aplauso nuevamente para todos y gracias porque tenemos mucha Mucha, pero mucha interacción en las redes sociales, muchos que han escrito, muchos que están en este momento también eh, al pendiente de esta transmisión, al pendiente de las actividades. Y pues quizás ya vamos terminando esta primera parte, este primer día, este primer segmento, pero ha sido una bendición. Escriba, escriban un comentario cómo le ha parecido esta Pascua Juvenil en este día en esta noche el mensaje como le pareció el mensaje qué frutos deja para su vida el mensaje porque no solo se trata de decir bueno ya escuché la palabra de Dios hay que ahora ponerla en práctica porque la palabra de Dios es acción y para todos los jóvenes la palabra de Dios sea acción en sus vidas así es Pedro así que vamos a seguir con nuestros comentarios comentarios Y pues uh, tenemos aquí a Andrea Pérez, dice, excelentes palabras de nuestro pastor, muy bien. Julia Padilla dice, excelente mensaje, Padre Ruperto, o sea que el Padre Ruperto tiene bastantes seguidores. También nos dice Héctor David, pero si las... Y dice Marilu Mendoza... Hola, profe Pedrito, quiere decir que hay alumnos tuyos conectados, ¡qué bendición! Muy bien, miren, de verdad, gracias a todos los que han acompañado esta transmisión, para nosotros ha sido de mucha alegría, de mucho gozo, para mí de verdad, en lo particular, me he sentido feliz, porque yo sé que hemos pasado encerrados, hemos dejado de hacer muchas actividades por la pandemia, hoy todo es virtualidad, hoy las clases son todo es virtual, hoy la gente tiene miedo, pero tenemos que también ser prudentes y la prudencia también es parte del cristiano y por eso es que yo estoy feliz de poder compartir con todos ustedes esta noche de esta alegría, de esta Pascua, a todos los que nos siguen, a todos los que nos han acompañado esta noche, que Dios los bendiga, que Dios llene sus vidas, a todos los jóvenes que han escuchado y que siguen escuchando esta transmisión, ánimo, Con fuerza, con alegría, no hay mejor decisión en la vida que seguir a Cristo desde que uno es joven. Así es, y siempre positivos. Miren, déjenme leer este comentario, dice Javier Grajeda. La próxima Pascua será en el Santuario Eucarístico Parroquia San Pablo Apóstol. O sea que sí tenemos bastantes personas ahí que... Ya quieren saber están dónde inquietos. va a ser la próxima Pascua juvenil. Bueno, también pues tenemos muchos mensajes y mucha gente comentando y quisiera decirles, ¿podrían enviarnos fotografías también para saber cómo están viviendo esta Pascua en familia, con un grupo juvenil, no sé, en su parroquia podría ser también, ¿verdad? Siempre pues guardando las medidas necesarias. Héctor David dice... Ah, no, perdón, Caterin Rodríguez. La democracia San Benito Palermo está presente. ¡Qué alegría! ¡Qué alegre de verdad poder compartir con toda la diócesis de Escuintla, fuera de la diócesis, porque ya escribieron que están desde Chiquimulía, Santa Rosa, desde Chimaltenango, y eso también nos llena a nosotros de mucha alegría el saber que fuera de la diócesis de Escuintla también hay otra diócesis, otros jóvenes que se han unido a esta fiesta, porque nosotros como católicos, pues es cierto, celebramos la cuaresma, vivimos la cuaresma de una forma muy respetuosa, una forma muy espiritual, la Semana Santa, pero también nosotros no nos quedamos con el Viernes Santo, porque sabemos que el día más importante es el Domingo de Resurrección, es la misa de todas las misas, el día en que actúa el Señor y por eso estamos hoy acá por esa alegría y por ese gozo de la resurrección. Así es, profe Pedro. Así que pues les agradecemos, dice Diego Chiloc. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dice también, aquí tenemos a más comentarios, dice Félix Florian, felicitaciones. Así que muchas bendiciones, jóvenes. Dice Francisco. Hola, bastantes personas nos han comentado, estamos muy contentos. Y pues primero Dios, vamos a continuar con las siguientes actividades mañana y también el domingo en nuestro cierre. Y sobre todo el día de mañana no se pueden perder la transmisión porque vamos a tener dentro de nuestro programa la participación del grupo Mi Fe Band. Así que todos los que nos ven, todos los que nos escuchan por Radio Católica, también queremos invitarlos para que el día de mañana siempre a las seis, seis y media de la tarde puedan unirse a la transmisión para que podamos disfrutar de la música de Mi Fe Band y sobre todo vamos a tener un momento especial adivinen con quién adivinen, ¿Adivinen? con quién ¿Adivinen? un momento súper especial con el jefe de jefes con el rey de reyes con el señor de señores con el que te puede sanar con el que te puede liberar con el que te puede restaurar con aquel que te puede decir joven levántate de donde estás no sabemos cuál es la situación que estamos viviendo pero el día de mañana vamos a tener la presencia de Jesús Eucaristía acá vivo porque Él está vivo porque Él está en cuerpo alma, sangre y divinidad presente en el Santísimo Sacramento y por eso queremos invitarlos para que el día de mañana ustedes también se puedan unir con mucha alegría con mucho amor para que podamos seguir disfrutando de esta Pascua Juvenil sí así es Pedro así que los esperamos el día de mañana y para continuar con nuestro programa vamos a a terminar o, o llegar a la culminación de este bello momento que hemos vivido y me gustaría invitar a los jóvenes para que entonemos por última vez por el día de hoy Nuestro himno de la décima Pascua Juvenil Diocesana 2021, así que acérquense jóvenes. Y entonemos de nuevo este himno tan precioso, el himno creado e interpretado por Mi Febank que mañana sí, mañana estarán aquí acompañándonos, así que no se pueden perder esta transmisión. Así que vamos a pedirle a los jóvenes, a ver un fuerte aplauso con alegría. Que puedan venir para acá para que puedan ellos también para ir cerrando y terminando este día con mucha alegría. ¡Vamos! ¡Vivamos esta Pascua Juvenil 2021! ¡Joven, a ti te digo, levántate! de nuestra Guatemala. Déjate guiar por la voz de Dios. Ten fe como lo hizo No se escucha. Vive con alegría. Déjate guiar por la voz de Dios. Ten fe como ¡Fuerte los aplausos para el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret, que está vivo! Bien, y después de este momento de júbilo, de alegría, de entusiasmo, pues vamos a ir clausurando esta primera parte, este primer día de esta décima Pascua Juvenil. Quiero invitar en este momento al Padre Juan José para que se haga presente también acá y él nos dirija la oración final de y la bendición del cierre de esta actividad. Muy bien, queridos jóvenes, mucho gusto, qué bueno estar compartiendo con ustedes en esta noche, de este primer día de la Pascua Juvenil. A ver cómo están animados aquí y allá en casa también. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Joven, a ti te digo! ¡Eso! ¡Otro grito, por favor! ¡Muy bien! Gracias por estar siempre con nosotros, por darle ese me gusta, ese me encanta a esta transmisión. Gracias también por estar compartiendo eh, esta transmisión en cada una de sus páginas. Por eso ahora, agradeciéndole a Dios que hemos llegado al final de este primer día de la Pascua Juvenil, vamos a encomendarnos al Señor y por eso a todos ustedes allá en casa donde se encuentre, les pido de favor que tomemos esa actitud de oración y démosle gracias a Dios por los dones que Él nos da para que podamos ponerlos en práctica y al servicio de los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te pedimos por todos los jóvenes de esta bendita tierra, de manera especial por los de nuestra diócesis y de Escuintla, porque todos ellos son la esperanza del mundo. No te pedimos que los saques de la corrupción, del vicio, de la pérdida del sentido de la vida, sino que los preserves de todo ello. Padre, no permitas que se dejen llevar por ideologías que afectan su vida, que descubra que lo más importante no es ser más, que lo más importante no es tener más, que lo más importante no es poder más, sino que reconozca que lo más importante es servir más a los demás. Padre, enséñales la verdad que libera, que rompe las cadenas de la injusticia y que hace hombres y mujeres justos y los forja en la santidad. Gracias, Padre de bondad, por esta décima Pascua juvenil que nos permite celebrar aún en medio de toda realidad actual. Y así como nos hemos esforzado a celebrarla, cada uno de estos hijos tuyos presentes y aquellos que nos siguen a través de esta transmisión, sean capaces de vencer toda realidad difícil de su vida apoyados en ti y confiados en ti que esta experiencia de encuentro contigo sea de mucho fruto para cada uno de estos pequeños hijos tuyos tú que nos has dicho que donde hayan dos o tres reunidos en tu nombre allí estás tú te pedimos por estos jóvenes que se han congregado en algún punto para vivir esta pascua juvenil en sus comunidades, en sus salones parroquiales o cada uno desde su hogar atiende a sus inquietudes y necesidades y que cada uno de ellos sea capaz de abrir su corazón a tu voz que lo llamas a servir a los demás ahora Señor nos disponemos a culminar este primer día de alegría juvenil donde a través de cada una de cada una de las actividades que hemos Nos hemos encontrado contigo. Bendice abundantemente a todos y a cada uno de ellos y a cada uno de sus familiares. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Unamos cada una de nuestras intenciones en la oración que Jesucristo nos enseñó diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.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 les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre. Amén. Que tengan una feliz noche cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Padre. Dios los bendiga a todos y a todas. De verdad, un placer, un gustazo, qué alegría. Y que viva Cristo. ¡Que viva! Feliz noche a todos.